El lunes nuestra conversación grata, amena, didáctica con el profe antropólogo y candidato a diputado por el distrito número 7, presidente del movimiento Transformar, don Rodrigo Ruiz. Encina, está en eh, la línea telefónica el día de hoy, ¿Cómo le va? Don Rodrigo, muy buenos días. Muy bien, buenos días Yanni, un gusto estar de nuevo contigo Encantado, profe, tenerlo además en esta semana cortita preparándonos ya para celebrar las la fiestas patrias, se va a mandar un un asadito ahí con la familia, ¿Cuál es el panorama profe? <risa> tengo tengo varios panoramas bueno, esta semana son las fiestas patrias y el 17 un día antes de la fiesta empiezan las campañas además además el, el... pues es el inicio formal de las campañas fíjense que yo tengo un amigo bien patriota que cumple año el 18 no me diga ya, entonces, ese, que, día, ese día lo tenemos salvado el, el primer asado el primer al... tengo... <risa> adotadito eso que bueno eh, oiga profe me enteré que eh, ayer anduvo en Santiago eh, sacándose la fotografía oficial tomando la fotografía oficial con la candidata presidencial Yanet Jara, ¿cómo le fue, profe Aín? usted tiene su fuente. ¿eh? pero por Se, su, su, por ¿no? supuesto. <risa> <risa> eh, muy bien, muy bien. Estuve en la mañana eh, en la sede de la Federación Regionalista Verde, que es el, el partido que me me he un cupo, yo soy intern y me miente, pero voy con cupo de ellos, eh, grabando algunas cosas para la zanja televisiva. Y eh, en la tarde eh, estuve efectivamente en el, en el Hotel Fundador, que fue donde se hizo la sesión de fotos, una larga fila de candidatos eh, para hacerse las fotos con la candidata Yanet Jara. Eh, uno, mire, la dinámica es bien bien rápida, uno ya tiene una, una, una larga fila de gente, como le decía, así que como un minuto y medio ahí que uno entra y eh, hace unas cuantas poses y sale una persona muy cálida muy muy amable de hecho me ayudó ahí como me tenía que parar frente a la cámara Ay, no bueno. pero con más un poquito de lado mira aquí está la manquita en el suelo que se yo hace bien ya se la sabe todavía sí, en, en esa materia que tiene tantas fotos que así que ahí conversamos un minutito y la dejé seguir con la las sesiones con la sesión bueno Estuvo hace poco presente Yanith Jara en el debate eh, presidencial eh donde participaron los ocho candidatos, me imagino que usted pudo ver el pudo ver el de, el debate, eh, con qué sensación Ajá. se quedó, cómo vio usted el debate sobre los temas que realmente hoy día le, le interesan a la gente en Rodrigo. Mire, a mí el debate de la primera impresión que me dio es que había una carencia de ideas muy grande. Me pareció, yo terminé el debate y miré y dije Con estos candidatos, la verdad es que los problemas de nuestro país no, no, no tienen muy buen aspecto de solución, de salida. Encontré que había una pobreza de, de, de propuestas, mucha guerrilla chica de politiquería, de descalificar, de poner, tratar de poner aprietos al otro... Eh, me parece que lo que Yanet Jara dijo respecto de cómo había estado ella es cierto podría haber estado mejor, pero creo que fue la persona que intentó más que cualquier otro eh, proponer o tratar de ir al fondo con algunas ideas cosa que le costó, porque además el escenario era muy adverso en ese sentido espero que los próximos debates puedan ser eh, de más calidad eh, política en el fondo, de que permitan que realmente los candidatos se refiere más a la ciudadanía que al que tienen al lado, y que realmente le hablen más a la gente respecto de los problemas que a la gente efectivamente le preocupan. Rodrigo Ruiz Encina, candidato a diputado, distrito número siete, con Viña, Valparaíso, Casa Blanca, todo el litoral central hasta eh, Santo Domingo. Mucho se ha hablado, profe, del del incremento del sueldo mínimo, se tocó además también eh, esta realidad en el debate, pero Hay quienes incluso critican su incremento a propósito de este... Eh salario vital que se está proponiendo por parte de Janet Jara, dicen que eh, se afecta a la economía como si eso fuera un problema de los trabajadores y no un problema del, del propio sistema, ¿cierto? Y mientras eh, se daba ese debate, ayer mismo el movimiento Transformar, que usted lidera, como lo decía yo, hizo un llamado a todos los candidatos presidenciales a rechazar el incremento del sueldo del presidente de la república que se pretende concretar en marzo próximo, eh, se pretende aumentar un millón cien mil pesos el sueldo de los presidentes que pasaría cerca de los 9 millones a los 10 millones y, y fracción. Eh, ¿No es esto, profe, una incoherencia? ¿No se daña más la credibilidad de la política? ¿Qué cree usted? Mire, dos cosas. Primero, eh, absolutamente, respecto a lo que usted me dice. O sea, no no, no, no, no puede ser que, que una autoridad que ya tiene un, un ingreso considerablemente alto eh, que obviamente permite cubrir todos sus gastos eh, y, y más Eh, se esté subiendo el sueldo no, yo no, no le veo ningún sentido y creo que aleja eso a las autoridades de la gente o sea, la, la, la gente común en Chile las estadísticas de las que disponemos según la, la encuesta suplementaria de ingresos del, del Instituto Nacional de Estadística que se fue publicada en, en, en el mes de agosto o sea reciente eh, nos dice que la mitad de los trabajadores en Chile gana por su ocupación principal del orden de 611 mil pesos o sea, la mitad del 50%, esto es mucha gente, digamos, y, y, y si mira usted el 70%, si ya no se fija solo en la mitad, si no se fija en el 70%, no superan los 800 y tanto, o sea, es, la gente que gana más de un millón de pesos en Chile es realmente poca, en términos porcentuales, está del orden del 25 o menos por ciento de los trabajadores ocupados, digamos, ¿no? con una ocupación principal que le da un ingreso fijo entonces eh, frente a esa realidad dura compleja que genera endeudamiento que genera que la gente para llegar a fin de mes tenga que buscar otras fuentes de ingreso o tener dos pegas o endeudarse y si una autoridad se, se suba el, el, el saldo en un millón y tanto porque no hay es que se subió el sueldo en, en, en 100 mil pesos sino en un millón y tanto realmente es algo que me parece poco poco presentable y un daño digamos a la confianza de la gente Por otro lado lo que usted mencionaba respecto del sueldo mínimo y esta discusión que se ha dado entre que si el sueldo mínimo produce menos empleo realmente me parece una discusión bien bizantina o sea lo que tenemos que hacer acá es garantizar que la economía genere sueldos mejores y que eso no hay que también genere empleo no nos pueden poner ante la discusión de que o generamos empleo con malos sueldos o generamos o, o subimos el sueldo mínimo y generamos pocos empleos. No, o sea, la economía tiene que ser una economía que produzca empleo y esos empleos tienen que ser de calidad y bien pagados. Ese es el objetivo. Entonces esta discusión me parece que es una discusión improcedente, que en definitiva yo creo que está llena de inconveniencias digamos nueve minutos faltan para el mediodía, conversamos con el candidato a diputado por el distrito número 7 Rodrigo Ruiz Encina tratando eh, los temas, los eh, dolores de la ciudadanía y a propósito de eso usted ha insistido harto en este en este espacio, en este programa que hemos tenido eh, de hablar de, de aquellas familias que les cuesta llegar a, a, a fin de mes, ¿no? hoy día se habla de poder aumentar el sueldo mínimo pero pero ¿dónde habría que colocar hoy día el énfasis desde el gobierno, desde el congreso donde usted busca representar a la ciudadanía para mejorar finalmente la calidad de vida de la población, pero eh, pero en un corto plazo, Rodrigo? Mire, yo creo que hay un tema que tiene que ver con reactivación económica. La economía chilena está estancada hace mucho tiempo y hay un aspecto en particular de ese estancamiento que tiene que ver con que la productividad de la economía chilena está detenida, está, no, no, no ha podido incrementarse. Si no se incrementa la productividad la economía no va a recuperar una celda de crecimiento y por lo tanto no va a recuperar un, un camino de creación de empleo y de mejoramiento de los empleos Ajá. eso me parece es un tema clave que es, es meter mucha más inversión en, en formación de la gente en educación en desarrollo de la innovación hoy día por ejemplo es importante que la gente estudie temas de inteligencia artificial etcétera los jóvenes los que están estudiando incluso desde la enseñanza media en adelante ya son cosas que la sociedad actual demanda de un profesional eh, eso me parece que es clave pero junto a eso hay que acompañarlo con algunas medidas de apoyo a las familias sobre todo a las familias de clase media a las familias que necesitan más eh, eh, eh, o que tienen más demandas para llegar a, a fin de mes y yo siempre lo he enfocado en dos cosas niñas y niños y personas mayores porque si a usted le, le, le genera apoyos a las familias el bienestar de las niñas y los niños y las personas mayores en el fondo alivian la carga de la familia. Hoy día cuando una persona mayor tiene un ingreso muy malo, por, porque solo tiene la TGU o cosas así, quien tiene que echarse al hombro esa carga es la familia, ¿verdad? Claro. Son los hijos de esas personas que a su vez tienen hijos, las personas viven toda la misma casa, entonces, bueno, hay que alivianar esa carga, para que estas familias, por ejemplo, no tengan que recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes, etcétera Entonces, Creo que hay un tema de activación de la economía por un lado y por otro lado la creación de ayudas específicas a las familias para eh, entregarles un mayor bienestar. Rodrigo Ruiz Encina es candidato a diputado del distrito número 7. Hoy lo conocemos, hoy tratamos eh, los temas, propuestas, proyectos, eh, programas de cara. Eh, si así la ciudadanía lo decide, el próximo 16 de noviembre llega a ser el próximo diputado de nuestro distrito, con con viña al paraíso, Casa Blanca, todo, todo el litoral. Eh, profe, uno de los profesor además docente académico universitario antropólogo en fin eh, uno de los temas centrales en la salud fue discusión también en el debate eh, todos los candidatos presidenciales hoy día concuerdan en lo mismo ¿no? que es la eliminación de, eh, de las listas de espera que es que uno de los problemas que hoy día también no, nos aqueja en materia de salud eh, si ustedes si de ustedes vendiera por dónde empezaría a trabajar para resolver el tema de quizás eh, lógicamente la lista de espera, pero a través de la falta de especialistas, los problemas de horas médicas y, por supuesto, las listas de espera. Eh, voy a tratar de ser bien sintético en esto, Yari. Primero, yo creo que hay que meterle mucho apoyo a la APS, a la Atención Primaria de Salud, okay. sistema de los CEFAM, consultorio Creo que ahí, ¿por qué? Porque de esa forma usted reduce la la, de, la dependencia de los médicos. O sea, este, este es una, un sistema de salud que tiene una demasiada alta dependencia de los médicos porque tiene un sistema de prevención que todavía es deficitario. Entonces, hay que tratar de que la gente no llegue a estar en una situación de enfermedad tal que solo pueda depender de la cura a través de un tratamiento médico, sino que esas enfermedad se vayan previniendo y se vayan tratando cuando no son agudas. Por otro lado, creo que hay que meter mucha más inversión en el sistema público de salud y esa inversión tiene que ir a infraestructura, o sea, más hospitales, más consultorios, etcétera, por ejemplo, hay ciudades como Valparaíso, San Antonio, que las requieren, pero también esa inversión tiene que ir en términos de eh, permitir la contratación en buenos términos de especialistas para que no ocurra lo que sabemos que ocurre en nuestro país, que hay muchos especialistas que para tener la posibilidad de consultarlos hay que viajar a Santiago, porque realmente es en nuestras regiones y en las más apartadas de Chile es muy poco lo que lo que existe, hay muy pocas horas, hay o a veces en algunos casos ni siquiera hay horas. Entonces, eso se resuelve con una política bien planificada desde el Estado que permita atraer a esos especialistas a esos lugares, que permitan que se instalen ahí y que puedan desarrollar su desarrollarse profesionalmente también, porque ningún médico quiere ir a un lugar donde no va a poder también desarrollarse y seguir creciendo. Los médicos son una profesión que necesita estar permanentemente entrenándose, creciendo y conociendo cosas nuevas, ¿verdad? Porque la medicina es una de las, de las áreas científicas que se desarrolla con más eh, velocidad. Entonces, hay que construir esa ese sistema. Entonces, eso es inversión, eso es plata y eso es plata pública que tiene que ir destinada a ese fin el profe rodrigo ruiz tratando temas temas delicados por el, el, el sueldo mínimo el poder llegar a el poder llegar a fin de mes el poder eh, el poder tratarse un, una, una dolencia una afección médica el no conseguir horas el, el, el no el no poder ser eh, operado cuánta gente lamentablemente hoy día ha perdido la vida en la espera de un tratamiento médico, en la espera de una de una operación y uno ve que, que finalmente mmm, hoy día las propuestas son muy similares en, en los candidatos independiente del Fíjate sector, ¿no? Son, perdón, Jerry, son del orden del 10% de la población chilena la que está esperando hoy día una consulta o una intervención quirúrgica. Imagínese. O sea, la lista espera son 200 son dos millones 250 mil personas aproximadamente brutal, brutal. Es demasiado brutal. alta la proporción brutal eh, y qué bueno que se toquen estos temas porque muchas veces se desvía un poco la brújula en las verdaderas necesidades y problemáticas que tiene la ciudadanía eh, seguridad es un problema claro en eh, la economía sin duda pero pero la salud muchas veces va va quedando atrás incluso en la inyección de, de recursos y de presupuesto y es, es sumamente Sumamente importante. Ya, eh, pasemos al tema más alegre, ya vienen las celebraciones, lo decía yo hace un ratito, de, de fiestas patrias, ya se comienzan a sonar más eh, los eh, los acordes de, de, de nuestra música, de, de, de las cuecas, ¿Qué, ¿qué mensaje le entregarían los auditores que lo escuchan a esta hora en la radio carnaval, a todos los carnavaleros y carnavaleras que nos escuchan en, en la previa, además de las fiestas patrias, don Rodrigo? Yo siempre me he imaginado que los auditores de la carnaval son bien pasanderas, ¿verdad? ¿no? no sé, no sé me, me imagino que... Y bueno para las chicha <ríe> bueno para el baile, para la chicha para ¡Ah! para, la, para la buena carne, para el choripán. <ríe> siempre, siempre me he imaginado que, que eso es como... Si tuviera que decir cuál es el perfil del, ¡Ah! de la, del auditor de la carnaval, diría que... Bueno, balanzado, la, la cueca y las chichas. <ríe> Entonces... Creo que, bueno, hay que hay que desearles una bonita fiesta con la familia, con los amigos, o más de una, en realidad, porque son cuatro días, en realidad, los que vienen de, de celebración, que ojalá que sean fiestas seguras y tranquilas, que nadie tenga que lamentar nada, eh, pero que lo pasen bien, yo diría que se merece la gente en este país pasarlo bien, y ya hemos tenido suficientes problemas en muchas áreas, y es bueno que hayan unos días para despejarse, para para estar tranquilos para, para eh, relajarse, digamos, con la gente iba a recibir, bueno, si no, los que no puedan recibir el aguinaldo del jefe que reciban el aguinaldo del amor, pues sí, si siempre eh, algo dale. cae. <risa> yo creo que yo creo que ese mejor, ¿eh? es mejor a ese el récord de todo. El aguinaldo del amor, es de amor con de amor con la pareja, con la familia, con los hijos, con sí, los amigos, en, toda la, claro. en todas las instancias, pues. Sí, ya, y a Zapatear ahí en en el Lejovar, en el Sporting, en la Fondo oficial. Ahí donde donde dije la ocasión. Eso, pero en la Fondo oficial, profe, ¿eh? Mandar... <risa> Eso disfrutaste, es es. ya. Okay, oh, okay. Gracias, un abrazo, Rodrigo. Felices fiestas para ustedes, familia, para para Igualmente. equipo y nos estaremos viendo por acá, pues. Po. Un saludo grande, muchas Igual, gracias. Igual, pues, cariño, gracias. Un abrazo claro, grande. Claro. El profe, candidato a diputado por el distrito número 7, don Rodrigo Ruiz Encina, conversando con nosotros en este...